...y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 una sensación de placer. Y hay gente que también le ocurre con el dinero. No tantísima gente, pero sí que hay un grupo de gente que le ocurre con el dinero, que le gusta pues, por ejemplo, ir al bingo, jugarse el dinero, ir a la ruleta, y también le gusta jugarse los ahorros en bolsa. Y experimenta un cierto placer con esa sensación de subir, bajar los precios, indudablemente de ganar. Cuando pierden no es lo mismo. ¿no? Está claro. En España hay cosas que jamás se bajarán de precio. Por ejemplo...